El microrelato se titula Eleodora, un ejemplo de honradez Mi historia en 100 palabras es la de Eleodora Que siempre llevó una vida sencilla y corriente Dentro de los estrictos principios del régimen comunista búlgaro Hizo lo normal en esa sociedad Estudiar, trabajar y formar una familia Sin cuestionarse nada Llegó la democracia y todo siguió igual. Su marido, sin trabajo y dado a la bebida, sacó a sus espaldas un crédito en el bullbank. Con su exiguo sueldo de maestra apenas podían vivir y menos pagar el préstamo. Desesperada, se armó de valor, se colocó una peluca, sus grandes gafas de sol y un viejo abrigo. Cogió la gastada pistola de su hijo y el atraco fue un éxito el botín del Bullbank lo suficiente para al día siguiente acercarse al banco y liquidar la deuda. Tiempo después, Eleodora realizó lo que sí era previsible en ella: entregarse. Su maldita conciencia no le dejaba vivir en paz.